Que hi hem vist altres vegades, sí que són absolutament inadmisibles i que demano que con tothom condemni i que tots siguem capa capaços d'acabar amb aquesta història a la ciutat de Barcelona. Va haver mor que van ser brecis. es va cremar Starbucks Caafè, cafè i es van cendre i no es vanencere de tota la casa de casualitat. No? jo crec que és graíssim i és intolerable que passin aquestes coses a la ciutat de Barcelona. Alcalde, si des del Departament d'Interior sabien que hi podria haver incidents d'aquest estil, d'aquest tipus amb violència extrema com la que hem vist i com que estan veient ara mateix, què és el que va fallar? No es podia evitar de cap de les maneres? I no, no, el no, que va fallar que un... no, no, sempre estem al el mateix, no? Què va fallar, no? Si la policia ho va fer bé o no ho va fer bé estic al cantó dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Uniana el que va fallar sap què és que hi ha un conjunt de gent que és violenta en aquesta ciutat i que s'hi ha de poder actuar amb tota la contundència no? i jo de demanaria el canvi del codi penal perquè aquesta gent no ens trobem en la situació que sempre ens trobem els gafes i al cap de deu minuts estan al carrer, és intolerable el que passa no? i jo crec que estem davant d'un grup de gent que no és petit, és organitzat, molt ben organitzat y que crean estas situaciones tan gruesas a la nuestra ciudad En este sistema hay un para medir la violencia ¿no? eh, Parece que es un escándalo cuando un día de vuelve se un estado va a un corte inglés, empresas conocidas por por explotar a sus trabajadores o, como el porte inglés, por tener intereses en empresas de armamento, eh, mientras que la violencia ejercida por estas empresas o la violencia diaria a la que estamos sometidos en las clases populares está normalizada, como decía un cartel después de la huelga del, del 19-S, lo más bueno de todo es tornar a la normalidad una normalidad donde las clases populares estamos siendo desahuciadas, estamos siendo condenadas al trabajo asalariado, condenadas al paro, condenadas a no tener una vivienda. La violencia para mí son el trabajo asalariado, los trabajos precarios, un sistema político donde no pintamos nada, un sistema económico basado en el enriquecimiento de una mayoría a costa de una mayoría, a mí lo vergonzoso sería decir que soy pro-sistema, que defiendo un sistema donde está la gente realmente cada vez más subida en la pobreza, donde no se tiene ninguna capacidad de decisión sobre nuestras vidas, eh, donde la riqueza en occidente se va basar en explotar otros países. O sea, a mí me daría vergüenza defender este sistema que, que es muy violento en esencia. Y yo creo que, que detrás de, de los encapuchados, ¿no? de de la imagen esta que intentan de los encapuchados y de otros. O sea, detrás de los encapuchados hay gente que, que lucha día a día, en colectivos anticapitalistas, en colectivos anarquistas, que, que intenta transformar la realidad y que, y que emplea, pues, estos métodos de protesta igual más complementos, pues, porque las vías institucionales eh, no valen. Eso nos ha demostrado la historia y, bueno, y solo mediante el enfrentamiento es como podemos conseguir en nuestra liberación de la Nación con la CNT. Y, y no es que nos tememos ni todo, y no es que nos incomodamos todo. Tenemos muchas diferencias. Muchas compañías de la CNT dicen, ¿para qué papeles? Papeles para nadie. Ustedes han nacido aquí, tienen su DNI, y nadie es en la capital. A nosotros sí tenemos que pelear por los papeles, porque nos persigue la policía si no tenemos papeles. Somos invisibles si no tenemos papeles. en las oficinas del SOP el compañero no tiene papel entonces, ¿por qué te lo vamos a traer? simplemente, como no somos trabajadores en negro, de la economía con pues, pues, estas necesidades que, que hay, pues yo creo un poco a ahí, ¿no? Desde... Es pues, una parte, es una crítica al sistema en sí, no al funcionamiento, y, y respaldar esta crítica en, en unas actividades y en unas propuestas que, que se vea que funciona. Una otra cosa que el anarquismo produciría a las únicas que existe sociedad es una visión a la anarquista capitalismo. Entenem com mostrant que l'estat capital són el mateix, que l'estat en realitat pot ser una organització política i social que serveix al capitalisme per mantenir les relacions de, de classe i que la lluita contra aquestes relacions eh, passa a de la lluita contra la seva forma d'organització política que és l'estat. que no es pot fer, el que no és tolerable, el que significa traspassar les línies vermelles, i jo això com a president del país no estic disposat a tolerar-ho, és que s'actuï per la via de la violència, per la via de la coacció i per la via de que una institució que representa tot el poble, com és el Parlament de Catalunya, no pugui exercir lliurement i democràticament la seva feina i la seva força. Que molt ha costat arribar fins aquí, no ho tirarem ara per la borda, perquè unes quantes persones alguns poden estar indignats i es poden entendre la seva indignació, però altres, simplement, són professionals de la violència i de la coacció. I davant d'això, els sistemes s'han de poder defensar i les democràcies s'han de poder, insisteixo, defensar. El dia 5 de maio serà el últim dia del juicio que començó el 31 de março contra las 20 personas imputadas per el intento de bloquear el Parlamento de Catalunya el 5 de juny del 2011. A Aquell dia se iniciaron los trámites para aprobar los presupuestos con el primer paquete de cortes de Cataluña, que propició el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad, los recortes en el sector de la cultura y educación. La criminalización por parte de la prensa subvencionada por el gobierno y la escala represiva de que dieron después, juicios contra las personas que querían impedir un desastro en el barrio de Flos, numerosas detenciones durante las huelgas generales, multas absurdas a las personas que se manifestaban o para carteles fue y sigue siendo una respuesta planeada para intentar frenar el aumento de rabia y de la fuerza de las protestas populares contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas. Durante aquellos días la gente se organizó por todos los lados para construir política desde la calle, como muchas seguimos haciendo. La política que desarrollamos en esta simple horizontal, autogestionada, sin representantes presentante, es del pueblo y para el pueblo, y choca con la política institucional que nos gobierna. La misma que ha sido protagonista de un estirán de corrupción y de tener lazos a menudo familiares con empresas privadas que reciben encargos de obras públicas y con los peces gordos del poder financiero. Aquel día éramos miles que intentamos parar el Parlamento de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los desvíos por los recortes, los homicidios por desahucios, porque muchas de estas barbarias se aprueban tras los muros de aquel edificio. Por este motivo estábamos señalando los culpables aquel día 15 de junio del 2011 y por este motivo lo volveríamos a hacer. Sin porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle a quienes nos afecta todo esto o nos luchamos nadie lo hará por nosotras Este proceso es un caso político fabricado desde los despachos las comisarías y los medios de comunicación La clase política, la representante del poder económico, ya es consciente de que a la gente le va quedando menos cosas que perder y que no hay nada más peligroso para el status quo que una población empieza a atarse de tanto engaño. Manos limpias, el sindacado abiertamente de ultraderecha, el parlamento y la generalidad están trabajando codo a codo en la misma denuncia, con los mismos intereses. Recurren al lenguaje de la condena, el único que entienden. Bactària de Baicarpa, que neix fa dos anys, parlem com agafarem l'iniciativa que havíem dut a termes, termes companys de Sants amb excedir Bactària que era donar aquest, aquest nou aquesta nova forma d'organitzar l'anarquisme que era basar-se a les assemblees en un mantenitorial de barri i s'organitzar-se els anarquistes aquí del barri per fer un col·lectiu comú en el qual participar en totes iniciatives polítiques que, que hi ha en les nostres objectius més principals, és un, molt, molt lògic, eh, tindre un lloc on un referent hibertari al barri o en aquests que som que tenim competències i idees puguin participar i alhora poder extendre aquestes idees. Un altra seria construir un moviment hibertari fort per a les assemblees, per veure com tant les altres com a bases per organitzar-les i, i fer de forma comuna una, una, una un moviment més fort i, mm. i l'altre seria, seria crear un equip antirapitalista que tinguin la capacitat d'incidir en els aspectes més generals eh, que són, no, perquè és, no tenen massa barris sinó més socials, com potser una barra, retallades com potser l'aigua i mornaza tot, tot això nosaltres eh, hauríem la necessitat de crear un equip antirapitalista per donar respostes col·lectives a coses que nosaltres sols per donar respostes col·lectives para que has tenido una Nosotros participamos en la Federación de la de Cataluña porque tenemos una necesidad de compartir nuestro trabajo político ¿no? con el resto de, de grupos, o con parte de grupos analistas, libertarios, las familias se realizaban en los barrios, Eh, desde una perspectiva más o menos afín, ¿no? y para tratar de cohesionar y consolidar un trabajo que muchas veces le puede dar más énfasis más fuerza si se hace y se comparte conjuntamente. Entonces, lo que era básicamente eso, ver un buen que hemos estado dando por la Asamblea en que nos podíamos por en en que nos podíamos a apoyar y también entre qué manera podemos aprender los unos de los otros para, para impulsar, participar y colaborar en diferentes instancias. Aparte del trabajo est típico de Mario, que estamos con otra persona que ha estado tan tan Barcelona y también bueno, se como parte de la operación para visitar Granada y de cada diciembre, ¿no? Y cuando estamos en ciudad, en diferentes iniciativas, eh, por ejemplo, desde la asamblea de la Oca salió un grupo eh, que estaba, que movía un poco la organización de, del bloque del Barcelona de, de la vaga de todas. Y, y bueno, se habló. aparte del trabajo que se dio en el barrio, diferentes personas de, de la asamblea, pues, cada una va ficulándose con, ¿no? con otros movimientos y otras iniciativas que entran en de la ciudad, pues el momento feminista, el momento antifascista, uh, pues la depresión... El trabajo asalariado, eh, en mi opinión, es la, la forma más más clara de, de esclavitud que podemos sufrir hoy en día los los trabajadores y las trabajadoras. Eh, yo siempre que hablo de trabajo asalariado me acuerdo de un cartel de, de la Jules, de la Junta de Talles, que decía que la vida es demasiado corta como para cumplir el precio a tiempo. Hoy en día, los trabajadores somos esclavos. Eh, ese trabajo asalariado es la manera que tiene el capitalismo de, de tenerlos sometidos y, realmente, eh, sin la abolición de, de esa esclavitud, pues no vamos a poder transformar ni la sociedad ni, evidentemente, eh, la realidad laboral que tenemos. Yo fui despedido por años infantiles el 7 de febrero de 2014, después de haber denunciado que un trabajo una serie de irregularidades en mi centro de trabajo, en mi trabajo que es que está en Sagallia, es un centro abierto, donde trabajamos eh con el y trabajamos con, con familias y con, con chavales. La realidad que tengo por mi trabajo, los chavales como volver al trabajo, lo que viene nada pues eh dinero para si la seguridad, como ha sucedido con los trabajadores y trabajadoras que que muchas veces eran necesaria otra vez en poder en el conocimiento y también porque, porque no deja de ser un trauma o de la curva o de la fecha de en el caso me mando un dinero y, y, y bueno, como todo, que el alma. Como yo he estado con todo mi trabajo y además creo que, que un poco mm, que, que los trabajos no es una cosa que que, que dependan de, digamos, de la decisión de Trabajar no depende de la decisión del empresario, en este caso, ¿no? del, o del jefe, ¿no? sino que les, los puestos son nuestros y en ese sentido tenemos que defenderlos. Pues yo luché por la por el discurso duro y por la guía sindical también, a través del sindicato, también del CNT. De, de eh, mediante las celebraciones, eh, a través de las redes enfin sociales y a través de la bueno, acción de la cena en calle, ¿no? Tratando de, bueno, con de la primera, conseguir la remisión, que era difícil, por la cantidad de gente que somos en CNT, ¿vale? es una realidad, no podemos responder nada, pero también para protegerme a mí en caso de que por vía judicial regresase al trabajo. Es decir, que, tú, que, que ellos vieran que hay un apoyo al trabajador externo, que el trabajador no está solo y así evita las situaciones de acoso. Porque, claro, el sindicato no, no hace lo que, lo que hacen los eh, sindicatos, que es, eh, digamos, utilizar eh, otras vías más, no sé, como menos espectaculares, ¿no? En sentido CNT, pues claro, al, al actuar en la calle, actuar en los medios, a, al correrse la voz que había un conflicto con CNT, que había vías ¿no? También actuar internacionalmente, a través de la FAO, es el sindicato, digamos, adherido a la Asociación Internacional de los Trabajadores, donde está también CNT, justo al principio que con eso que sucedía en Alemania, con lo que sucedía en las acciones de Barcelona, acciones de los compañeros y compañeras de Madrid, de Valladolid, eh, de Canarias... Eh, no me quiero olvidar de nadie, pero es que han sido tantas acciones por parte de compañeros y compañeras que a mí no lo conocen de nada, que, que, bueno, que que se habla muchísimo de, de, de este asunto. ¿no? Hasta punto de que en el sector social de Barcelona hay mucha gente que conoce eh, lo que ha sucedido ¿no? y pregunta. ¿no? Y además, no solamente pregunta, sino que después de que hayamos ganado, pues está muy contento que ha dicho que por fin hay alguien se ha enfrentado a, a, en este caso, a una nole que es una ONG que está tiempo de vender por países. ¿no? Y además, no es una que el trabajador ha ganado. ¿no? Ha luchado por sus derechos y ha conseguido lo que quería sin, no solamente en los macarrones, sino, digamos, en las urnas de trofeno. El eh, lo que intenta básicamente es eh, modificar eh, o cambiar radicalmente la sociedad que tenemos eh, a través del mundo laboral. Eh, uno, de los, uno de los pilares básicos de, de esa transformación tiene que ser la eliminación de, del trabajo asalto Eh, ¿por qué? Pues porque qué? ser es el, eh, el motor eh, del capitalismo, el que mueve no realmente el capitalismo, y por lo tanto eh, eliminando el de la sociedad eliminaríamos eh, en gran parte eh, pues el, el, el motor de ese sistema. Eh, eh, también lo que se potencia es la asociación de los trabajadores. Eh, se Eh, que realmente sea patente la, la lucha de clases eh, y se potencia a través de unos valores muy básicos que yo creo que muy olvidados que son la solidaridad, el apoyo mutuo y, y esa solidaridad y apoyo mutuo capir una base igualitaria, una sociedad horizontal y una sociedad en, en teoría pues, más rosa. No solamente es volver al curvo sino que tienes que volver con tus compañeros y compañeros en caso, por ejemplo, no me apoyaron. A mí los niños me apoyaron, la parte externa, el sindicato, bueno, los sindicatos de CRT, eh, la Asociación no, Colectiva, que es un colectivo del social, aquí en, en Barcelona, y, y las familias y chavales que yo he trabajado. Eso sí que me han apoyado y en parte he vuelto por, por ellos, ¿no? en buena parte. ¿no? Las compañeras compañeros la verdad, que son gente que tiene mucho miedo. También estamos en un sector donde no hay sindicatos, no hay, digamos, a nivel masivo, sindicatos encantados. Y, y bueno, también creía que era una oportunidad para que CNT, en el sector social, a través de esta auditoria, pues no, no es que lograse afiliación, pero sí que mmm, mostrar a la gente cuál es el modelo, o eh, uno de los modelos a seguir, desde el punto de vista sindical, ¿no? que es el del enfrentamiento contra el, el jefe para conseguir cosas. Cuanto más enfrentamiento, más cosas se consiguen. Esa es, digamos, eh, yo creo la política se está viviendo es en la actualidad eh, en cambio en la sociedad que está basada en la operación clase y, y es lógico pensar que cualquier sociedad tengas una clase europea sobre la a un charabando contra que que durará pero a que se química no puedo no, no permitir que, que, que eso continúe así ¿no? es decir, hay, que, hay que enfrentarse hay que luchar por lo que tú crees que es más allá de incluso de, de los que vienen en, en, en la genética, ¿no? porque en aquella es que decir que tienes que trabajar que sea, que horas al día, ¿no? y que el lugar partido está, está como regulado y está permitido ¿no? pero si tú consideras que el partido lo que hace es actuirse la vida personal lo que tienes que luchar para, para, para unir bueno, a la gente y, y tratar de que suena el partido desaparezca, de ¿no? De todas formas, en los últimos años, fruita la capacidad que va a tener en este sistema político que, que se va a instaurar que esa democracia, en, en la democracia, al Estado de Benestar, la arrancada de la, la, la cultura social ha comportado una uña de nou, de la, de la lluita de classes, també de la lluita que sempre. Aquest sempre, però, òbviament, es va eh, ategoar o es va fer més forta segons les condicions materials eh, a les que es trobem. A la, a la situació en què es trobem ara, el que més volem pensar és que aquest procés de, de conscienciació li va posar cada cop i la dinar a l'últim 5 anys hem vist un llibre i les llibres que, que superen tot els clàssics que s'havien tingut pujant finals i, i l'ològica pensa a valir una mica les situacions que ha sigut augmentant per tant, la llibre de classes serà ha encara més vigent com més nas i passen Posible. Obviamente siempre hay palabras criticables, ¿no? pero es importante hablar justamente pues para eso, estudiar o no. Estudiar o ¿no? observar era, ¿no? para menos, para nosotros nada con los, los mismos errores, y por supuesto recuperar la, la memoria de toda esta gente que sabe esa es la pero para, para de lograrnos un, un futuro mejor o simplemente para ellos conseguir un presente que valga la, la pena. I és clar, a fer els assassinats de, per civil. Al llarg de la història hi han estat moltes les persones que han com a l'estat i el capital, contra l'autoritat i l'explotació i en favor de la justícia social. La guerrilla no és més que l'expressió més no de la lluita anarquista que ve de no lluny. Ens podem remuntar les accions de propaganda, per fet, del segle XIX, a la vaga de la canadenca que va arrancar a la terminal de jornada de les els grups d'acció dels anys fins que responien al terrorisme patronal, a les inserccions com la de Tiros de 1932, a les milionavades i, evidentment, el procés revolucionari que visqué a Catalunya a partir de 1936. El màquiz de la lluita anarquista no és una cosa aïllada, sinó una paura més d'aquesta lluita anarquista al llarg del temps i que viuen fins a migdia. La Catalunya anarquista no ha estat i no ha sigut gens testimonial. Actualment vivim un temps de el que aquesta màscara a la seva nens dinamíric i l'Estat l'aprimeix amb duresa qualsevol expressió de lluita. Els poderosos no pensen que i ens van fer a dades de sempre una nova reestructuració del sistema. Ho tenim més que present. Tant de la en l'educació, l'empitjorament de les condicions locals, dels estornaments, la pèrdua de drets i llibertats, l'augment del contracte social, etc. Tot això que afecta més profundament que, que a l'Escada més desfavorides estan. El sistema polític actual està profundament desenvolupat i la classe política està causant una important crisi de la seguretat. Davant d'aquest panorama, si bé la contestació social ha augmentat, es pretén que realitzar una vegada més a través de partits que per mires institucionals acaben paradoxalment reforçant el sistema que diuen per El mateix com de la SEMPRA i els mateixos llavors de sempre. La nostra proposta és clara. Lluita al acció directa, ajuda mútua, autoorganització i autogestió de tots els aspectes de les nostres no una hora, les vides. No són aules lluites i la història i el present sent una nostra. Ho hem vist en la lluita contra el projecte de pàrquing que volíem construir al barri de Bona Bonal o més a prop quan van intentar acabar amb el centre social Canvies de Sants a Barcelona. És en aquestes lluites on les anarquistes ensenyem imprescindibles. Pienso que la actividad revolucionaria pues eh, tiene un proceso larguísimo de derrotas continuas que nos han metido como en, una, en un bucle bastante perverso ¿no? de pensar que no, no es posible la victoria, que no hay nada que hacer y que en parte pues nos lo ha impuesto la sociedad neoliberal en la que vivimos ¿no? como que hablaban del fin de la historia, de que las producciones ya no volvían a ser posibles y tal. Y bueno, en este aspecto pues somos de una generación hija de la derrota, de está derrota en de las izquierdas, que se sintomatizaba mucho la derrotada de los años 70, de la, de, la caída del muro de Berlín, el fin de las utopías si no sé qué, pero claro que la historia no es una cosa genial y, y que siempre Puede haber procesos que pueden animar a, a, a unas luchas cada vez más ambiciosas, ¿no? Pasan a nivel internacional, no sé, desde la revuelta de Argentina del 2001, de la de Oaxaca del 2006, de la de Grecia del 2008. Bueno, son como ejemplos de luchas colectivas que consiguen eh, tener en pilo a un país entero durante unas semanas, ¿no? Quiero decir que la, los procesos revolucionarios no están cerrados, ¿no? Eh, sino que realmente son posibles en cualquier etapa histórica, incluso ¿no? una, una etapa expansiva como la eh, expansiva para el capital, que fue la etapa de 2000-2010, que produjo pues, este tipo de explosiones evolucionarias. ¿eh? Eh, a nivel de, del Estado español, pues cosas como la, la explosión de raya ¿sí? de, de Gamonal o la que cambia, sino buenas generales sin Barcelona pues han sido también ejemplos muy poderosos de que se puede cambiar las cosas de que en luchar no se consiguen se consiguen cosas y que también son cambios psicológicos de toda la sociedad como ¿no? Lluís, com ha anat? Eh, creu que, vostè que, que des de l'Ajuntament s'havia fet una bona valoració prèvia de les conseqüències o de la reacció que podia provocar el desallotjament de canvies? Sí, jo crec que hem fet una bona valoració. Sabíem que es podia generar un conflicte molt, molt important. La veritat és que per això hem estat tres anys negociant de totes totes i intentant buscar totes les solucions perquè això sembla que nosaltres haguem decidit fer aquest desallotjament. Això és un ordre judicial. El que fem és complir la llei. Això hi ha ja cops que vegin no ho entén. La llei m'obliga a complir això. en complert el que marca la llei, el que decideix un jutge. Nosaltres sí que és veritat que hem intentat negociar en tot moment. Vam fer una última oferta que jo crec que era molt favorable. Oferta que nosaltres mantenim, l'activitat d'aquest centre s'ha de mantenir per tant nosaltres el que oferim és un espai i que es pugui fer una tasca important social que feia aquest centre i que la puguin continuar fent Ahir sortia l'alcalde la, dient que que no ho entenc no ens hem explicat una mica no? aquests dies s'està parlant molt canviar, de què que han implicat pel barri el primer dia en primer lloc és que és normal que no ho Para cambiar, no es como un centro cívico y de repartir, centro social. Ese, que gracias a la que hay una actividad principal, que estaba un plan de vida y bella, con un centro normal, sin cuenta del barrio. Pero no es una no y de un de huitas, una de barrio, para expresar las actividades era un espai que no es podia trobar de cap manera era un espai de desdoblament empresarial o per També és un projecte polític a la seva manera de treballar a la nostra assembleària autogestionada i a més a més amb un projecte de canvi social Un canvi social que es veia la seva manera de funcionar com hem explicat que es veia també en el rebut de set anys que, que ja tenen a la societat, no? el tercer inici ja està establint no? un projecte que rebutjava la populació organística, que lluitava tot això, i ara participar en múltiples campanyes, no? des del rebut al regisme, la ministra d'estructura, al rebut del civisme, a milers i milers de campanyes, com la dels Papers per la infinitat de projectes polítics com a per allà no és un centre si sigut o molt per l'Ajuntament. No, que hi ha un problema de tirar unes entitats o, o, o l'agenda que s'ha de fer un espai, que també és cert, sinó que es pot acabar amb aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona, amb un vol central de la l'Ajuntament del Barri i de Barcelona. Per això que és formal que no ho el entengui. Ells no gestionan en un espai així. Igual que També hi ha sempre estat un espai de Está creada a través de la propia junta, la propia organización del Comité Intermadrid me una contingencia y una manera que tenemos las personas o colectivos de reapropiarnos de un espacio. Para mí, la lucha de se refleja el enfrentamiento entre dos maneras de vivir la ciudad de Barcelona, y no solo la ciudad de Barcelona, sino la sociedad. Por un lado, la Barcelona burguesa, que entiende el espacio público como un espacio de consumo, y la ciudad como, como un centro de negocio. Y por el otro lado, estaría la Barcelona rebelde, que históricamente siempre ha estado presente, y que lucha contra las desigualdades ¿no? y yo creo que Cambies era un referente de esta o es un referente de esta Barcelona de Rebelde Dentro de las instituciones o dentro de la legalidad yo creo que sinceramente no hay cabida para nuestra reivindicación En la revuelta de Gagnard eh, donde finalmente se consiguió paralizar las obras el alcalde de Burgos dijo una frase muy clara eh, dijo es más importante la paz social que 50 obras juntas esta frase, para mí, dicha por el propio alcalde de Burgos, refleja muy bien que si queremos conseguir victorias concretas en luchas parciales, una de las maneras que tenemos es romper la paz social. Y romper la paz social implica usar forma de movilización social que supere la legalidad. Yo creo que la movilización social y una revuelta tiene que ser integradora y tienen que participar en ella y poder participar de diferente manera desde la gente más mayor hasta los más en La revuelta de Cambies también ha puesto el manifiesto esto, ¿no? Ya que debido a la revuelta en la calle y por el miedo a que ésta se propagase incluso por el resto de Cataluña, se paró el derribo del edificio. Y en la actualidad, en los colectivos del barrio están trabajando en la reconstrucción al margen del ayuntamiento. E incluso la fuerza en la calle ha permitido que la sentencia judicial que permitió el desalojo y la demudición del edificio eh, no se cumpla eh, yo creo que si ellos tienen su legislación y sus cuerpos armados, nosotros hemos demostrado que si nos organizamos y actuamos con determinación no siempre se puede salir con la medidas está bien. Que este sistema es un sistema realmente caótico, es un sistema con una metástasis realmente que o lo destruimos o esto es más Nosotros, compañeros, ayer estábamos ocupando los INE, concretamente en Maradona, y allí estaba, y aunque haya compañeros que te puedan reprochar, no me voy de decirlo, había... Eh, por, también por llamarlo de alguna manera eh, compañero de comisiones obreras y UGT siempre protagonistas como siempre con su escudito puesto y diciéndonos de que había que unirnos porque realmente hay más cosas que nos unen que las que nos separan y yo me pregunto pero realmente hay cosas que nos unen con ello es que no nos damos cuenta que siempre son los mismos, que siempre nos hacen ir a los mismos, a pactar. concretamente la semana pasada cuando estábamos en el ENAR con los compañeros que estaban en huelga por la situación económica que les llevan, resulta que me viene un compañero de otra central y nos dice que, él, que comuniqué para la asamblea y la coordinadora que están presentando una huelga para los sábados y los domingos porque resulta que los más llamados sindicatos mayoritarios habían acordado con la sede de trabajar los sábados los domingos. Eso se tramite compañeros no y entonces nos piden que hay una cosa que nos unen que nos para Yo creo que no hay nada que nos unan con ellos, porque son la correa de transmisión del sistema actual que tenemos. Entonces los compañeros creo que realmente también al luto asambleario libertario nos falta que realmente Eh, mantengamos una misma línea que ahora es el momento de explicar a la ciudadanía que tenemos que cambiar este sistema y no se trata de seguir votando a los mismos sinvergüentas que nos están vendiendo continuamente los compañeros, hay que transformar a esos vividores de la política y a esos sindicatos que lo único que hacen es comerte la mano del empresariado y después prendernos como han hecho desde que ellos tienen uso de razón en aquellos condenios, en todo aquello donde su, su dilema era que en cuatro, nos dan dos mapas de esos compañeros. Pues esos compañeros se han traducido en lo que ha la memorialización de la ciudadanía y de la clase trabajadora. Esos han sido uno de los culpables de esta situación. Por tanto, la gente sea consciente de que hay que superar este sistema y que no, que no nos vale medidas tintas ni simplemente arreglar el capitalismo para que que sea una sociedad más habitable, como pretenden algunos partidos, pues la, eh, creo que será más evidente que la, la, la revolución llegará. O sea, es, es algo que se decía en el siglo XIX, cuando, cuando la gente creía en la revolución, llegó un momento en que la, hasta los ricos creían que, que la revolución era ilimitable, ¿no? porque creían todo el mundo en ella, que incluso la... O sea, Probablemente la clase dominante era más consciente y creía más en el peligro de la revolución que las clases populares, que a veces tenían el escepticismo ¿no? de que no llegar a la victoria. Hay que tener el coraje para hacerlo, y hay que hacerlo. Yo me enseñaron, o sea, lo que me dieron aquella gente, un hombre como Kiko Salaté, pues para mí ha sido mi riqueza, mi riqueza porque ya digo era tan pobre, viví de injusticia. En mi tierra yo no conocí de niño más que el robo, la injusticia y el crimen. Eso no se había dicho y ahora se dice, en toda la Navarra se dice y lo precorizo en todo los días esa riqueza me la tienen que yo ¿Cómo iba a presentar yo una sociedad como aquella la poca educación que yo tuve pues quisieron darme la las pobres cargelitas aquellas mujeres que me querían enseñar aquellas porterías de Dios, el diablo y el infierno que sabían las pobres mujeres esa es la educación que quisieron darme no tuve ninguna educación mi educación me la han hecho los anarquistas por eso soy lo que soy Crec que l'anarquisme a de tindre un model polític o social no que no es cregui que l'anarquisme, sinó que l'anarquisme el té. Tinc el punt que l'anarquisme ha si la de tindre un, una, una proposta eh, humanitzativa per a la societat, que s'ha ser un model polític, que s'ha de ser un caràcter anarquista. No? Eh, la, el, la proposta política de l'anarquisme és el comunisme, el comunisme Eh, antes como una organización tan base a la digitalidad, al suporte mutuo, al federalismo, eh, a la igualdad... El comunismo es una idea que hoy en día se tendría que reformular, ¿no? En los 80, un recup chino eh, intentó reformularlo de la manera y dio por una cosa que se llamaba el Municipalismo Libertario, porque aquí era, pues, eh, se basaba en asambleas populares de barrios y de pueblo, de ciudad, que, que intentaban conquistar per, eh, zonas políticas, bueno, en, en ámbitos políticos que tenía, de los que tenía el monopolio la, la, las instituciones, para los fines de, de la construcción de la sociedad libertaria. ¿no? Eh, bueno, pues pienso que el, el, pues el municipalismo libertario pues sí tenía la dignidad de que decidiría participar en las instituciones de manera táctica para para crecer, ¿no? cosa que, que con la vista de los años que han pasado pues son jugadas muy peligrosas y que probablemente ni siquiera funcionen, ¿no? porque los, son las instituciones las que comprando, no, al revés, tú no acabas dominando las instituciones del todo como ocurre en, en muchos países donde hay, hay estos estos movimientos y como probablemente veramos esto es de las personas elecciones municipales muy digital. Hem vist com que noves propostes polítiques parlamentàries, com són Podemos, Guanyem, que penso que encara tenim eh, propostes que poden ser interessants pel poble, eh, cometen un error històric, que és que un cop tu formes part de les institucions, entres en les institucions, ets part de les institucions. És a dir, tu no pots, tant les institucions que estan creades i les governi, pot canviar per institucions romàtiques, no? Llavors, encara que hi hagi un partit d'esquerres que vulgui reformar la societat, des de grans institucions es trobarà una sèrie de mecanismes interns que li, le, le, no li van patrar fer-ho. D'aquesta forma, eh, aquest moviment que siguin les institucions, poc a poc va reformular seves, els, seus, els seus projectes revolucionaris cap a eh, formes més possibilistes d'esquerres d'incidir en la societat. Yo estoy orgulloso haber pedido el respeto a todo lo que me enseñaron los tipo Zarratel, los masanas y esos anarquistas y esta tierra es una tierra de anarquía porque no se puede ser otra cosa hoy día no se puede ser otra cosa, no quiere decir que los anarquistas tenemos la solución nadie tiene solución pero sobre todo los primeros solución tienen son los gobiernos y toda esta gente que está mandando y mintiendo y robando y haciendo el bobo esta puta sociedad hay que cambiarla. Los gobiernos, todos los gobiernos, jamás, jamás ha habido un gobierno decente. No hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Después de unos cuantos meses con algún síntoma ya claramente identificado en estos nuevos fenómenos de violencia urbana, de guerrilla urbana, Recuerdo el mes de mayo en la Plaza de Cataluña, 15 de junio ante el Parlamento, en los últimos meses también algún nuevo episodio. En el día de ayer tuvimos dos realidades en nuestro país. Por un lado una huelga general, seguida por milagres de ciudadanos, que se desarrolló con toda normalidad con una manifestación de más de 80.000 personas, ciudadanos en la capital de Cataluña y una huelga salvaje violenta, organizada y protagonizada por grupos radicales y violentos de este nuevo fenómeno de la violencia urbana que procediendo del mundo de la unión anarquismo radical que uh, disfrazándose uh, bajo también uh, el movimiento de los indignados y por tanto también ocultando su realidad ante fenómenos sociales que nada tienen que ver con la lucha violenta, eh, movimientos anti pequeños grupos de estudiantes universitarios, eh, confluyen todos con un único objetivo, que es eh, romper el sistema democrático, que es atentar contra el orden público, que es eh, delinquir y, en definitiva, organizar actuaciones criminales. Y ante esto pues, debemos, en definitiva, Uh, dar una uh, mayor uh, respuesta porque estamos ante una clara estrategia de violencia urbana que intenta ante una cierta inquietud social y económica en todas nuestras sociedades uh, occidentales pues uh, llevar a término sus propósitos de romper el sistema democrático de atentar en definitiva contra nuestras normas de convivencia y por tanto uh, incluso con métodos criminales uh, llevar a cabo sus propuestas de revolución y de visión anarquista violenta ¿No? uh, mucha gente joven uh, son más son más violentos y están uh, mejor organizados y ante esto del fenómeno pues yo creo que la lucha ya es uh, clara uh, porque vamos uh, y estamos determinados a erradicar este tipo de violencia urbana de nuestra ciudad, de Barcelona Quizás a través de, o a causa de la crisis ¿no? que se ha habido los últimos años más gente empezado a movilizar y en consecuencia pues han habido más acciones políticas eh, más acciones de protesta que lógicamente han tenido una repercusión ¿no? en, en la sociedad también la respuesta de la clase dirigente aplacando ese, esos intentos de, de combatir lo que lo que estamos viviendo ¿no? pues con, con la represión, no, no es nada nuevo, ¿no? Entonces, a nivel también del movimiento anarquista, pues eh, consideramos que la represión pues ha formado parte de, de la lucha y, y viene estrictamente vinculado y la manera que nosotros tenemos de combatirla es precisamente fortalecer esos vínculos, ¿no? En, tanto entre nosotros como a, hacia la sociedad que formamos parte y y, bueno, y alimentar esas luchas por las cuales nos movemos y por las cuales actuamos. Nosotros creemos que los casos represivos que se han vivido, que hemos vivido, eh, pues que se tengan que tratar lo concreto, ¿no? desde, de, pues desde las necesidades de cada persona, desde las necesidades de colectivo en ese momento, pero pues entendemos que no podemos perder de vista pues, nuestros objetivos como, como artistas y como revolucionarios. ¿no? Nosotros pues entendemos que la forma de combatir esa represión es precisamente pues, pues aumentando el nivel pues de alguna el trabajo que se hace en los barrios, en la, la, la barriadas más concretas. Al frente a todos de de de de los detalles, se puede dar una vez a a nuestra solidaridad, a a nuestras personas y a nuestras personas. Por más ejercicio, a responsabilización y de la para la voluntad de la vida. Gracias que són llocs la rebuixa en les seves dies de lliure. I no hi sou I no hi sou! I és que tenen por. Tenen por a que parlem la por. I és per això que el populisme positiu i l'actuariment de les condemnes estan a l'ordre del dia. Exemples d'això són la nova reforma del cladi penal, la nova llei de seguretat sotamana, enfocada a reprimir la dissenya política a base de multes econòmiques i la nova llei de seguretat privada, la qual donarà més poder de disponibilitat als agents de les empreses de seguretat privada. ¡Sobres nunca salen! ¡Sobres nunca salen! ¡Sos pobres nunca salen! Se han alargado durante toda la mañana y se han llevado a cabo también en Sabadell, manresa y la Comunidad de Madrid, donde la Guardia Civil ha detenido a un joven de 37 años, natural de Santander. De momento hay 11 detenidos relacionados presuntamente con la colocación de diversos artefactos explosivos durante los últimos años en Barcelona y su área metropolitana. Los Mossos de Escuadra arrancaron la investigación en 2012, aunque desde hace seis meses las operaciones las dirigía la Audiencia Nacional. Se han pero esta es la acusación a primera hora de la mañana una protesta del colectivo Ocupa a raíz de los registros ha provocado importantes retenciones de tráfico en la zona alta de Barcelona a los Mossos y se han obligado a retirarse sin incidentes este libro contra la democracia editado por los GAC unos grupos de coordinación anarquista en torno a la propaganda es una de las pruebas o indicios por los cuales el juez Bermúdez Eh, ...bajo una investigación llevada a cabo por la plegada de información de los dosos de escuadra... ...ha eh, acusado a unes anarquistas de la asociación terrorista y mandado a siete de ellas a prisión preventiva. A pesar de imputar a la supuesta organización terrorista eh, diferentes acciones contra bancos... ...o instituciones públicas de sabotaje, eh, la mayoría de pruebas eh, contra estas personas... ...son su pertenencia a colectivos libertarios o, o a su militancia política... ...estamos ante un claro ejemplo de, de persecución política. A mí personalmente no me extraña que para el Estado... ...acciones de sabotaje contra bancos o intereses capitalistas... ...o instituciones sean reprimidas fuertemente, ¿no? Y catalogadas de terrorismo, ya que si algo... Es ...siempre al miedo en las clases altas es, es perder sus privilegios o su poder. Sin embargo, nosotros debemos seguir trabajando en nuestros espacios... ...en nuestros colectivos, en nuestros barrios en nuestras luchas, ¿no?, para que, como dice la frase, el miedo cambie de bando y aquellos que defienden un régimen de explotación y miseria puedan perder sus privilegios y nosotros podamos organizar la vida en torno a valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la ausencia de autoridad. La reforma penal del PP y el PSOE, ¿no?, que, que han pactado, yo creo que es, que es una locura no en una deriva autoritaria de, de nuestro español, ¿no?, pretenden meter en delitos terroristas a acciones como los desórdenes públicos o contra el matrimonio, mat eh, si con ellos eh, se pretende presionar a los poderes para, para que realicen un acto o para se leje de hacerlo, eh, o si, si se altera la paz pública. Yo creo que bajo esta denominación, eh, o sea, los participantes de la revuelta de o esos vecinos de Gabunal que impidieron que, que se realizaran unas obras en, que estaban en contra de ellas, podrían ser juzgados por la alianza terrorista. El concepto de terrorismo, como vemos, es, es un concepto muy ambiguo. Y no solo es que sea ambiguo, sino que el que tiene la capacidad o el monopolio para definir qué es terrorismo y qué no, es el Estado. Así, ¿no? Suena como una broma de mal gusto que, que las acciones de determinados grupos políticos como los anarquistas o grupos anticapitalistas que van enmarcadas a a causar daños materiales y no daños contra personas o a señalar a los culpables de, de nuestra situación, ¿no? de nuestra miseria, sean convertidas en delitos terroristas, mientras que acciones de los políticos, de los jueces, de la policía que afectan eh, materialmente a la vida de las personas, ¿no? como los desahucios, como el paro, como los trabajos precarios, sean acciones legales. Podemos llegar al extremo, ¿no? O ver cómo un acto terrorista puede ser romper las pistas de un banco mientras que este mismo banco te eche de tu casa es un acto legal. Yo creo que si hay una organización que realmente siembra el terror, este es el Estado. Y si hay un régimen económico que, que siembra la miseria y el terror entre las personas, este es el capitalismo. creer el bien de la gente por la fuerza y que lo único que queremos es que nadie nos imponga a nosotros su voluntad que nadie pueda imponer a los demás su forma de vida social de no ser libremente aceptada que nadie nos imponga su voluntad esto es la finalidad de muchos y muchas anarquistas de nuestras compañeras demuestradas y de las que esperamos en este acuerdo mediocre pero también de todos y todas aquellas que hace tiempo la se dieron cuenta que no son los ciudadanos y ciudadanas de los discursos del poder sino que la convicción la necesidad, la solidaridad, la rabia de la tristeza les han conducido a parecerse más de las anarquistas violentas que a los representantes políticos que nos presentan que nos prometen miseria. Esto lo ha demostrado bien las muestras amplísimas de solidaridad que en estos días nos han mantenido lejos de la desesperanza en que sus hijos no todos pretendían sumirnos. Por nuestras familias y compañeras a las que nos une la actividad, la amistad, el amor y la rabia. Y para que no nos olvidemos de que no estamos todas, Convocatoria de manifestación el sábado 27 de diciembre a las 5 en Plaza Cataluña, en solidaridad con las compañeras artistas presas. San Juan Lema, que realiza él es, que y condena un reír a la miseria y no quiere rebelar contra ella, porque son nuestras amigas, porque son nuestras compañas, porque lluvia por la energía, libertad anarquista no para su lado. Nuestra detención y encarcelamiento se produce en el marco de la Operación Pandora orquestada entre la Audiencia Nacional y los Mossos de Escuadra, contra una organización terrorista ficticia a la que responsabilizan de unas acciones que aún desconocemos. Este último golpe represivo lo entendemos como un ataque al conjunto de ideas y prácticas anarquistas, en un momento en el que el Estado necesita enemigos internos para justificar una serie de medidas cada vez más opresivas y coercitivas que refuercen las formas de totalitarismo actuales. Con el tema de la crisis y la inseguridad como telón de fondo, Hemos asistido al recrudecimiento del control en las fronteras y de las leadas ratistas, de los desahucios, de las violencias heteropatriarcales y de la explotación laboral e intramural, etcétera, que se traduce en unas condiciones de vida cada vez más miserables para la inmensa mayoría. Estos fríos mundos, donde hoy nos encontramos encerradas, han escondido la sonrisa que se dibuja en nuestras caras, al conocer que familiares, amigos y compañeras han permanecido horas y horas en las puertas de comisarías y de la Audiencia Nacional, cuidando de nosotras a pesar del frío y la distancia. Del mismo modo, nos llena de alegría saber que hubo una gran manifestación solidaria y combativa en Barcelona y en otro lugar, gestos que nos colman de fuerza y entereza para afrontar de la manera más digna la situación. Mandamos un saludo, siempre combativo, siempre fraterno, a Francisco Solar, Mónica Caballero, Gabriel Pombo da Silva y a todos aquellos indomables que más allá de las fronteras impuestas y pese al encierro, el hostigamiento o las dificultades, no agachan la cabeza y continúan apostando por la lucha. Nuestro corazón se queda con vosotros. Ahora y siempre, muerta el Estado y viva la anarquía. desde que las ciudadanías no arma, pues, se nos han mejorado pues, a finales de verdad a de hoy, ¿no? entonces disol, totes resulta que Federico Guardia era un propio blogre y que y que Cusantí estaba ayudando de la democracia, ¿no? o contra Franco y para antes, es importante, ¿no? digamos tratar de, de recuperar toda esta norma, diles cuáles claras, ¿no? recuperant el, el discurs que ells tenien perquè ja has vist com més de l'altre hem d'apropiar-nos per a que siga inocu, no? Per a que la gent pugui dir, ah sí, es estàvem molt bé que deia sobre les escoles però obviant el que deia, per exemple, sobre l'Estat, no? o el que sobre la nominació o el que deia sobre l'autoritat. I, vos expliqueu, no és com és possible que hem fins aquí. Però cal dir, i a alta, que el conjectí amacar el capitalisme,er que no s' en contra del capital en totes les seves formes, parlat per la, la paraada i els actes. I el va ser a través del franquisme, a través de, del feixisme, va ser de l'executor en menjança d'en Salvadorgentic. Però aquella època en aquella època en de lluita es comvorsa la esperança de lluites als barris, una classe una bona part de la classe soobli que anàlisi sellà i que anava per lacióada per la redució per la qüestió social quan eh, no va ser només molt en dir va ser se li va dir, quan règim que era un càrster, que era un delinqüent era en fi, era un malora etc Però això és normal i corrent en canvi, moltes opositors democràtics, escarrans, comunistes, socialistes, van agafar aquest mateix missatge i van també parlar en un principi eh, perquè no interessava, no interessava la figura de Puigendic i tot el que té darrere. Perquè Puigendic era una maçó, no era un punt de català. Puigendic tenia diversos i diversos treballadors i de gent a les fàbriques dels parcs. que havia una esperança, hi havia un moviment, hi havia a cavall del franquisme i en aquesta situació en aquesta situació hi havia una certa gent que va pactar que ja quan estaven abans de pactar el segon de Puigendic, Santiago Carrillo ja estava pagant unes que el règim va fer la transició, per tenir un pastís, un tron d'un pastís en aquesta puta democràcia que tenim i va fer tot el possible, tot el possible perquè per no hi haguessin manifestacions, per dir que Puigendic era emocionat, per dir que no sé què, tot això. I aquesta gent, els demòcrates, els demòcrates feixistes, que van deixar ser, ser feixistes per ser demòcrates i els descarrencs que van passar a ser demòcrates es van, unir, eh, es van unir i van començar a recibir les 70 i 80 totes les vuites reinals i vuites obedients que hi havia aleshores. Per a veure, penseu bé, per entendre la situació actual és un element molt important, aquest element de traïció, aquest element de responsabilitat en els dents que estem aplicant. Bé, jo no m'esplendria molt més, només diré que que Puig-en-Dic, com tots nosaltres, eh, eh, bueno, era una gent, eh, era una gent generosa que lluitava pels altres, lluitava per a cultura de la positivitat, amb esperança i amb il·lusió. Eh, han passat molts anys, han passat molts anys, i, eh, malgrat tots els anys passats, vull dir, eh, el Salvador el van assassinar, el van matar de mala manera, d'una manera de perutxa, però el van assassinar però no van acabar de matar mai. Perquè en Salvador han passat 40 anys, però encara que passin 40, 50, 100 anys, en Salvador no estarà mai mort. Mentre que llluitin una manera real contra el sistema deè din de tots els nivells que treball per hem manting una emancipació real, que lluiti contra aquesta normalificació que ens han donat aquesta classe aquesta classe aquest no Salador era un demòcrates, sabóre un revolucionari íntere. Una persona íntegra que ajudarà gairement ja. una puta vegada, una puta vegada que respectin l'equip d'alçalador, que respectin el que volia estar i que passin morir d'una manera tan tràgica, que no venia, i que moria, i la seva horrellesa i, i la seva generositat, que se'l respecti, que no se'l recuperi per cap ideologia per ningú. Algú em serà viu sempre, viurà, vosaltres morirem, no te sabeu, però és però una... el seu lluita és una lluita universal. M'agradaria ser que lluiti per una manifestació real, per una lluita autèntica, el salut estarà prim i nosaltres també l'estimem molt I, i hi haurà generacions posteriors que també l'estimaran i la, les lluites sempre seguiran. I res més, moltes gràcies.